Hoy viernes es el Día Internacional contra la Pobreza y organizaciones sociales y vecinales de Bilbo se han manifestado frente a la delegación de gobierno para denunciar el reparto injusto de la riqueza. Tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri de Aguilán SK para, para hablar un poco más de, de este tema, a quien ya saludamos. Muy buenas Iñaki, ¿qué tal? Hola, buenas, bien, bien. Muy buenas. A ver, Iñaki, eh, lo primero, cuéntanos un poco cuáles son los datos que nos deja este año 2025 en cuanto al, al reparto injusto de la riqueza. Ya, estaba ahora mismo eh, leyendo otra vez el, el manifiesto que, que hemos repartido hoy, el eh, 17 de octubre, Y decía, otras veces hablamos eh, más al principio sobre la pobreza en el mundo. En este ya nos hemos metido más en harina. Pero bueno, como eh, merece la pena eh, dar algún dato a nivel mundial, eh, sobre todo la fotografía que puede tener la gente, eh, es de que eh, en el mundo va disminuyendo la pobreza, como ocurría en los 30 años anteriores a 2015. O sea, de hecho, eh, cuando se firmaron, sobre todo, las, las, eh, los objetivos del 2030, etc., llevábamos eh, tres décadas en que eh, la pobreza estaba disminuyendo, sobre todo estaba disminuyendo por una cosa, porque disminuía en eh, países eh, que antes eran pobres, tipo la China, eh, India, etcétera, mm. y a eh, empezar a crearse hay una clase media, eh, bueno, pues eh, que, que ya no era pobre, entonces se iban reduciendo. A partir de 2015 entra eh, en, un, en un repliegue esa, esa re, re, ¿no? reducción, esa tendencia, y desde el COVID, eh, empeora, eh, va empeorando. Entonces, hoy, según los datos del Banco Mundial, que es quien mide la pobreza más, eh, de forma más eh, lineal cada, cada ciertos años, eh, hay 700 millones de personas en el mundo que eh, viven en lo que se llama la pobreza debajo de la pobreza extrema, que son eh, tener 2 dólares eh, con 15 centavos eh, al día. Y eh, esa pobreza extrema está muy concentrada en África subsahariana y en zonas frágiles afectadas por conflictos, por áreas rurales. Ahora, por ejemplo, indudablemente con el, con la, el paro que, que hicimos eh, el día 15, eh, pues no cabe duda de que eh, los millones de personas pobres que hay en, en, en, en Palestina pues han entrado ahí, eh, porque hay... Entonces estos, esto crea también. ¿no? Uh -huh. Y eh, una de las cosas que mide, y ya entro con lo que eh, empezamos en nuestra, en nuestra hoja, eh, una, una de las cosas importantes es que ya la correlación entre pobreza y reparto de la riqueza eh, se ha hecho un... vamos, eh, define eh, cómo atacar el problema. O sea, no hay posibilidad de luchar contra la pobreza sin repartir la riqueza. Y nosotros, a su vez, hemos metido como coletilla murisque que es porque los recortes que está habiendo en, en, en la lucha contra la pobreza en Euskadi, por ejemplo, eh, están siendo importantes en que eh, no baje la pobreza, ¿no? Entonces, eh, a nivel mundial, eh, esta es la situación. El 17, el 17 de octubre de todos los años, desde el año 1987, que se empezó a realizar este tipo de, de día internacional en París, eh, lo venimos haciendo aquí. ¿no? Ya venimos haciendo este, este recuerdo. Y en este caso ah. concreto... Eh, lo hacemos mmm, fijándonos en datos datos de aquí del Estado español y de Euskadi Un, unos recortes que además bueno todo pinta que podrían verse incrementados para para hacer más gasto en en armas no claro efectivamente cuando eh, planteas quiénes son los eh, las grandes empresas ...que están justo al otro lado de, de los recortes... ...que están haciendo inversiones a punta pala... ...y que además están eh, teniendo unos beneficios realmente obscenos, ...pues te encuentras con que son eh, los grandes fondos... ...las, las eh, empresas financieras, que, los bancos que, que eh, dan crédito a estas, a estas empresas... Y eh, luego las grandes multinacionales eh, en, en sectores de servicios, etcétera, ¿no? Tecnológicas. Uh -huh. Las tecnológicas, por supuesto. Entonces, sí, es, es cierto que a partir de, de los dos últimos años, eh, la situación, dos últimos, o podemos decir tres, si nos vamos a la guerra, de guerra en guerra, la de Ucrania, Pero eh, en el momento que entran esos factores geoestratégicos que cambian, podemos decir, el curso de, de inversiones para estar eh, gastando ya, preparando la guerra, claro, eh, cuando, cuando te fijas en, en el dinero parece como que estás fijándote en algo que no deberías de fijarte, sino más en que se está preparando un clima de guerra a nivel mundial, etcétera. Pero el dato económico es, es clave. Uh -huh. Muy, estudios. muy interesante ese dato que daba, sí, porque bueno, pues marca no ese ese cambio de tendencia puede marcar una época, puede marcar un paradigma no, histórico. Eh, sí, sí. en cuanto a la historia, en cuanto a la misma idea de progreso, ¿no? Que ya, bueno, pues si, si se va incrementando la pobreza, ¿no? Y se cambia la tendencia, pues estaríamos ante eh, bueno, una imposibilidad ¿no? de hablar de progreso con todas sus letras. sí, sí, sí, sí. Realmente eh, el, el progreso ya, eh, si somos un poco sinceros, eh, y legamos el concepto de progreso como no el progreso económico sino el progreso de la vida humana, de vivir mejor y tal es algo que, que, que, que ya no mueve el mundo para nada si en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial pudo empezar a moverlo, hoy eso ya no es así Oye Iñaki, ¿qué, ¿qué factores son los que más agudizan la situación de, de pobreza? El, el factor fundamental es el que antes decía, ¿no? O sea, la pobreza se está agudizando porque el modelo de crecimiento del capitalismo, cuando eh, está en crisis permanente, como, como está desde el año 2008 con la famosa eh, gran recesión financiera, etc., es que eh, se produce la polarización de modo que eh, la riqueza, se la queda, porque la capacidad de generar riqueza en, en términos económicos, podemos decir, es una, y la globalidad luego la reparte por ahí, se la queda. Eh, en el caso, voy a dar el dato de los seis grandes bancos españoles, Santander, BBVA CaixaBank, Sabadell Banquinter y Unicaja, en lo que llevamos, los seis meses que llevamos de 2025, con, con datos estadísticos, han obtenido un récord de 8.711 millones de euros, que supone un 20% más que el año pasado. Es este crecimiento permanente, pero a escala de dos cifras. ¿no? O las dos eh, empresas más grandes ¿no? no bancarias en el Estado español, eh, en el IBEX 35, eh, que son Iberdrola y, y, y por otra parte, eh, indites, eh, entre las dos van a obtener 6.556 millones eh, indites y 6.000 millones eh, se prevé al final del ejercicio para Iberdrola. Es decir, que esa causa, o sea, mientras no seamos capaces de hacer que haya una redistribución de, de, de la riqueza existente, eh, es imposible combatir la pobreza ¿no? entonces, también, ese, ese, Sí, también denuncias eh, que el sistema vasco de garantía de ingresos no, no garantiza la ayuda a todas las personas en riesgo de pobreza ¿no? a Eso, entonces luego, eh, ya si nos vamos a analizar solamente eh, a la gente pobre ¿no? para decir, bueno, de acuerdo eh, no funciona bien el sistema en cuanto a la eh, redistribución eh, al principio de la tubería, podemos decir, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pero al final de la tubería podría haber eh, redistribución y eso significaría que funcionaran los sistemas de redistribución como, por ejemplo, eh, la renta de garantía de ingresos, eh, el, el ingreso mínimo vital en el Estado español, eh, etc. Es, eh, ...esos que además llevan ya muchos años... ...en Euskadi llevamos 33 años de renta de garantía... ...de ingresos desde, la, desde el año eh, 89... ...y eh, no, no son capaces de sacar a la gente de la pobreza... ...porque eh, además es, es una especie de, de ley de hierro... ¿no? ...cuando un sistema eh, de distribución eh, no funciona como no quieras cambiar con, con otros sistemas de redistribución que combatiera la pobreza al principio, cuando se origina la riqueza y que permitiera a toda la gente vivir en unas condiciones dignas, sino que vas buscando a la gente pobre al final de la tubería, como comentaba antes, esos sistemas cada vez se vuelven más incapaces y como nos ha pasado con la renta de garantía de ingresos, que ha habido un cambio de ley en el año 2003 se convierten en eh, más perseguidores de aquella gente eh, que no cumple las condiciones, etc. Entonces criminalizan muchísimo más a la gente pobre, hacen que el, el, el pobre eh, se, se vuelva contra el último de la, de la fila, etc. Entonces lo que nos pasa ahora mismo con la RGI... No es que eh, estemos mejor que lo que estamos antes, estamos incluso peor porque la imagen que había del, del sistema de lucha contra la pobreza ha ido perdiendo, ha ido perdiendo eh, una cierta capacidad eh, de, de funcionamiento, etc. Y ya se da por bueno que la ANVIDE tiene que tratar mal a la gente pobre y perseguir a quienes dentro de la gente pobre pueden ser eh, fraudulentos. Uh -huh. Y entonces ah. eh, eh, eso lo ha, lo ha llevado a, a las propias eh, campañas el gobierno vasco, ¿no? Uh -huh. A uno le da por pensar también que, que igual es que interesa bastante que exista la pobreza, ¿no? Como, como amenaza y como... Sí, bueno, sí, sí, sí, que es que la, tenerla presente todo el día en tu cabeza pues hace que, que, que te... ...que re renuncies a ciertas reivindicaciones... ...o a mejorar tu vida... ...o a soñar incluso con algo mejor, ¿no? Sí, sí, sí... ...ahora mismo los últimos datos... ...no tenemos encuesta de pobreza... ...y desigualdades sociales... ...que es la que mide... ...y que la, la hace el gobierno vasco... ...cada dos años... ...tenemos lo hace 2022... ...pero la tasa AROPE... Eh, ...que es la pobreza que mide EAP ...en la red de pobreza europea y española... Eh, hablaba de que el año pasado había 14,8% de la población vasca en riesgo de pobreza. Miren, eh, no la pobreza más absoluta, sino una pobreza relativa. Son uno de cada siete habitantes 325.000 personas. Y luego, eh, por ejemplo, la, la lucha de la gente pensionista sacan aspectos de la pobreza que todavía estaban más ocultos. ¿no? Parece que entre la gente mayor no había gente pobre, incluso en las, en las eh, consultas que hacemos a Regla NSK en, en la asesoría no nos viene gente mayor. Bueno, pues entre la gente mayor que no se atreven a pedir y que son pensionistas eh, esto y que no se lo dan de oficio en, en, en la renta de garantía, hay 80.000 personas que no cobran renta de garantía, a la que tendrían derecho y solo 15.400 los que cobran. Pero de las 80.000 personas, esas que aparecen en el informe de la ILP de los pensionistas y las pensionistas, 60.000, tres de cada cuatro son mujeres. Es verdad que no es una pobreza de que necesitarían toda la renta de garantía, ¿no? Pero quiere decir que es gente que se ha acostumbrado a vivir con unas pensiones eh, que están por debajo del umbral de pobreza, que malvive, que no protestan mucho, eh, etc. ¿no? Y que además ahora se ha encargado nada menos que la ILP el Gobierno Vasco, con, con lo cual eh, la desmoralización que pueden tener yo creo que va a ser seria. Sí, otro tema que también puede ser un indicador interesante es el de la privatización, de la sanidad pública, ¿no? Y como, bueno, pues nos estamos también acostumbrando a esas infinitas largas de espera, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, eh, esto de espera, sí, eh, para cuando puedes eh, acceder a, pues, eh, a una operación o a que te entienda algún especialista o una especialista y, y claro, esos es, te obliga ¿no? a, a pagar para, para ser atendida o atendido y eso también bueno, puede ser un factor también ¿no? que, que indique. Sí, eh. sí, lo es y el de la vivienda otro tanto. ¿eh? Es, es, el, de, el de la vivienda, dices, mm. o sea que haya eh, tanta gente en las listas de espera de vivienda que esa gente eh, abiertamente le diga la consejería correspondiente de, del gobierno vasco, que no va a tener vivienda en no sé cuántos años y que como mucho le dará la prestación económica de vivienda de, de 300 euros al mes por una habitación que tendrá que compartir con otra persona y tal, si la envide se lo permite, porque la envide no le dará renta de garantía eh, si comparte ya se buscará la forma de, de expulsar del sistema a esa gente, Pues, ...pues es exactamente igual... ...he mm. estado este, estos días en Gasteiz... ...y me quedaba acojonado... ...porque le decía a la gente... ...pero es a la gente de Alguilán... ...yo digo, pero es verdad... ...lo de que se ha duplicado el número... ...de personas sin, sin hogar... Eh, ...y entonces decían... ...pero abiertamente dice... ...claro que sí, dice... ...ahora es facilísimo que te encuentres... ...a la noche eh, cerca de tu casa pues durmiendo gente y gente joven, gente que no tiene la pinta clásica de, de los sin techo y tal, ¿no? Y eso es el, el, el último reducto, podemos decir, aquella gente que no tiene ya ni para poder entrar en un albergue, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que habéis querido hoy eh, pues denunciar, y en en este día ...internacional contra la pobreza y bueno, hemos querido hablar contigo Iñaki porque bueno, merece la pena eh, pues eh, reflexionar un poco sobre estos datos ¿no? y, y sobre la situación eh, que se va imponiendo en las vidas de tantas personas eh, y ¿no? pues te agradecemos que hayas estado aquí en la roguita aspirativa para suelta la olla y... Bueno. Y comentar eh, esta convocatoria y no sé si, si quieres aprovechar para alguna otra que tengáis ya de cara al futuro o, o algo más que quieras añadir. Voy, voy simplemente voy a, a comentar la gente que, que la apoya porque son todo colectivos sociales de Bilbao. Lo hacemos, llamamos a gente que venga de otros sitios, pero son, son gente de, de Bilbao, de Vizcaya, vamos. Entonces están Arguilán SK, Arguitan, Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, Berriochoac de Baracaldo, Danoclán de Galdácano, la Posada de los Abrazos, Mujeres del Mundo, Babel, Oficina de los Derechos Sociales de Santurci, Hora en Renta Básica Incondicional, la Plataforma eh, contra la Hipoteca de Vizcaya y las Trabajadoras No Domesticadas. Y colaboran y, y dan su apoyo la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Son organizaciones que todas tienen que ver con la lucha contra la pobreza. Pues es que recasco Iñaki y hasta cuando queráis. Vale, buen augur. Ahora augur.